Condenso de Polvader, discurso sin escalón en el abismo, sin abrupción en el trayecto, cansino hasta el cansancio y sin fundamento en sus bases, estereotipos que buscan subirse al tren más que por apego, el aparecer en la nota de sociales, discurso sin escalón en el abismo, sin abrupción en el trayecto y mucho menos neófito en el área del discurso, y todavía menos neófito en aglutinantes, ni en la propia, ni en la ajena. Intentemos navegar en diferentes aléticas para condensar las polvaderas con el agua del bien hablar. Según criterio propio, la vociferación de los lamentos cala al menos que la expresión de tono medio Formulada con base y su sustento. Formulada escalón por escalón, desde el abismo y con sus abruptos puntuales. Aliteremos una vez aquí y otra más allá. Abrucción de tus palabras, oximorón de tus verdades, sin que estas últimas dejen de ser verdad. Condenso de polvaderas, amplificación de tu oración, agrionea de tus danzares, aunque estos últimos no cubren un céntimo de tu esfuerzo y sacrificio, y este último lo único que sacrifica es una gota de sudor de tu cansancio. Tu mente determina y sí, discrimina entre esfuerzo físico y esfuerzo mental, discursos sin escalón en el abismo, Sin abrupción en el trayecto, cansino hasta el cansancio y sin fundamento en sus vasos. Dikey.